Eh, comentarles esto de que este Consejo Provincial de la Mujer está cambiando su estructura eh, por un lineamiento claro y político está cambiando su estructura en cuanto a las funciones estamos trabajando en la modificación de la creación de la ley del Consejo Provincial de la Mujer con la licenciada Gabela Carrera eh, porque este Consejo eh, venía en estos últimos tiempos haciendo una tarea de promoción y difusión de derechos cuando Luis mencionaba esto de que por ahí nos juntamos y discutimos ...y hablamos sobre el género, sobre los derechos... ...y muchas veces nos quedamos ahí... Eh, ...en el momento en que Fabián me, me pone a cargo de esta subsecretaría... Eh, ...uno de los primeros lineamientos fue una acción concreta... ...tenemos que tener acciones concretas y que sean sostenidas en el tiempo... ...por eso también estamos eh, reestructurando todos los programas... ...que tenía a cargo el Consejo Provincial de la Mujer... ...sumando equipos de asistencia y de seguimiento de las víctimas... ...en seis coordinaciones de la provincia... Eh, gestionando también las casas refugio para la provincia, próximamente estaremos anunciando ya dos casas refugio para la provincia y creo en esto de que el compromiso está presente de todas las instituciones, de todos los ministerios, hemos tenido un trabajo excelente con el Ministerio de Seguridad y Justicia, estamos trabajando eh, en muchas en muchas oportunidades y en muchas ciudades juntos, con el Ministerio de Educación también de la provincia, con el Ministerio de Gobierno. Agradecerles a ellos también su apoyo, al Poder Legislativo, por todo este apoyo que nos están brindando y la posibilidad de abrirnos puertas para poder debatir acerca de qué es lo que queremos hacer. Eh, comentarles que, bueno, este Consejo tiene tres programas a cargo. Uno es el Programa Provincial de Erradicación de la Violencia de Género, el Programa de Fortalecimiento Institucional y Equidad de Género y el Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos. Eh, con esto de la implementación de las casas de refugio se va a poner también en marcha todo un proyecto de microemprendimiento para mujeres víctimas de violencia, porque también es lo que, lo que mencionaban recién acerca de que eh, las mujeres están denunciando. Las denuncias llegan, eh, son muchísimas denuncias. Ahora, ¿qué hacemos después de la denuncia? ¿Quién atiende? ¿Quién hace seguimiento? ¿Quién le da a la víctima la posibilidad de una reinserción laboral? Porque todos sabemos muchas veces que uno de los condicionantes es la economía en la familia, por esa razón la mujer vuelve eh, con el adresor. Eh, creímos necesario implementar esto de los proyectos productivos en, en todas las coordinaciones del Consejo de la Mujer, porque necesitamos brindar, además del acompañamiento y el seguimiento, la oportunidad de que estas mujeres tengan un sustento y gocen de este derecho que tiene que ver con la economía social. Eh, agradecerles a todos nuevamente la, la presencia, la colaboración. Eh, estoy orgullosa de, de encontrar acá un montón de personas con las que nos vemos eh, a diario y, y sentir el, el apoyo de varias instituciones realmente nos pone muy felices. Así que, bueno, muchísimas gracias y que disfruten de la jornada.